...desde General La Madrid para Radio Coronel Nueva María, ...con las informaciones de actualidad... ...en este lunes 6 de febrero de este año 2012... ...la temperatura mínima en la ciudad fue de 14 grados... ...en la madrugada del día de hoy... ...mientras tanto que 31 grados... ...con cielo parcialmente nublado... ...se dio a partir a las 16 horas como temperatura máxima... ...mientras tanto que la humedad estaba en el 52%... ...durante esta jornada. Las informaciones que tienen que ver con la actualidad... ...luego de una semana... ...en la que... Eh, la, ...mucha gente de General La Madrid... ...se quejó a los medios de comunicación... ...dado que no encontraba... Eh, ...respuesta de la Secretaría del Medio Ambiente... ...sobre un tema en el cual... ...en varias oportunidades en la semana... ...había ocurrido anteriormente... ...pero en la semana anterior... ...en muchas oportunidades era sobre eh, la quema en el basural local. Todo esto hizo que desde el ámbito de la Secretaría de Gobierno se emitiera un comunicado en las últimas horas en el cual se dio como información que dicho basural está clausurado y por lo tanto se prohíbe el ingreso de personas ajenas que no tengan que ver con el trabajo eh, en ese lugar en la planta de reciclado, la cual se está tratando de reorganizar en ese lugar. Por lo tanto, este, ese es el anuncio a la comunidad de General de Madrid, debido a estos últimos antecedentes de eh, distintos incendios, entonces, en aquel lugar público. El otro orden de cosas, en el ámbito educativo, desde la Universidad Provincial del Suroeste, se informa que ya está abierta la inscripción para la carrera de técnico ...universitario en emprendimientos informáticos... ...con fuerte perfil emprendedor en forma completa y gratuita... ...se edita aquí en General de Madrid a partir de este año 2012... ...la duración de la carrera es de tres años a nivel universitario... ...sin examen de ingreso y durante este mes de febrero... ...ya comenzaron la inscripción allí en la sede académica en Sarmiento 763, de nuestra ciudad, o vía telefónica al 420-605, aquí en la ciudad de General La Madrid. Desde nuestra ciudad, Oscar Miguel Villani, Red Regional de Medio.